Han sido miles, miles y miles en los mensajes que habéis puesto, he leído y recibido esta semana. Durante estos días he visto las cosas más bonitas que he leído en toda mi vida. Me habéis dejado impactado en 100 palabras. Cada segundo, cada instante, cada respiración que daba tenía nuevas muestras de cariño, reconocimiento, apoyo y solidaridad. Me habéis hecho feliz. El impacto emocional que he tenido ha sido inmenso. No hay palabras para describir todo lo que ha pasado. Gracias a todos, a todos y a cada uno de vosotros. Gracias de verdad por haberme hecho descubrir la humanidad que todos tenemos. Gracias por caminar conmigo. Gracias por estar junto a mí en esta carrera. Gracias, gracias y gracias. Tenemos una etiqueta, un hashtag... En este programa, Almadilla Rosa Vientos. Estaremos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio en La Rosa de los Vientos. se Nota, los sábados entre la una y las 4 de la madrugada Los domingos entre la una y media y las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos Saludos en de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa Miguel Jurado está al frente de la parte técnica Javier Sevillano en redacción y producción Silvia Casasola en la co-dirección. nombres propios, hoy uno de ellos Alan Turing es el padre de la informática moderna, el padre de la inteligencia artificial, el hombre que la diseñó, pero también Alan Turing fue víctima de una campaña terrible contra él los servicios secretos y los espías de medio mundo fueron contra su persona, ¿por qué? Bueno, por mil cosas, ¿eh? y nos va a contar aquí en materia reservada, Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola Bruno eh, Alan Turing efectivamente permitió descifrar la máquina enigma de los Los nazis y la policía y la justicia británica acabaron con él, pero con otros muchos. Por ejemplo, el expresidente brasileño Lula da Silva fue condenado con el juez y el fiscal con pinchados. El periodista ruso Iván Golunov fue detenido y le metieron droga para poder encacerrarle. Hoy hablamos de manipulaciones de jueces y policías para quitar de la circulación a gente que molesta. Hoy, en un ratito, nada. Mayota. Además, esta noche también tendremos el Círculo Secreto. Va a estar con nosotros un oficial, un militar, en la reserva que estaba en la base aérea de Morón de la Frontera cuando una extraña luz, un extraño objeto, parecía que iba a aterrizar. Y nos lo va a contar aquí, en el Círculo Secreto, él junto a Miguel Pedrero. Y otro invitado. Tiene, tiene casi, casi... Cien años, estuvo en varios campos de concentración, ese Joan Sala sufrió vejaciones terribles, hoy está con nosotros y nos lo va a contar, es un testimonio terrible, único. Junto a él está el autor de los campos de concentración de Franco, del libro Carlos Hernández de Miguel, junto a Giuseppe Sala, que va a estar con nosotros casi 100 años, estuvo en varios campos de concentración, nos lo va a contar aquí en La Rosa de los Vientos. Sí. Un programa al que esta noche nos encuentro cercanos eh, También se acerca un icono de la música Una mujer, una dama que ha puesto sonido a la historia reciente de nuestro país Ella es Cristina Rosenvinge, que va a estar aquí en La Rosa de los Vientos eh, Que también tendrá Callejón con José Manuel Esquivano Señales en Delfín del Mundo con Javier Sevillano Y también Eureka con Mado Martínez Muchas cosas eh, para apuntar en vuestra agenda y para apuntar eh, también en el concurso Pistas eh, para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas eh, que nos dicen lo siguiente... Pues pistas que nos dicen lo primero, que yo he hecho mis deberes, queridos oyentes, todos los que os habéis puesto en contacto conmigo diciéndome, por favor, por favor, dale mis cariños y mis abrazos a Bruno. Y yo digo, si es que está muy abrazado ya y muy, que, vamos, le rodean ya de tanto cariño, está desbordado ya de tanto cariño. Uh -huh. Pero se los he dado, ¿eh? O sea, que he hecho mis deberes y luego él, poquito a poco, porque tiene lista de espera, irá contestando. Oye, pues ya que has sacado tú el tema. Yo, sí yo quería porque claro eh, esto lo dijo el, el domingo pasado que estaba aquí estabais aquí todos con, con el whisky tantoríamos mm -hmm. que no esto fernando. claro y, pero yo lo que lo que pero porque eh, sabe eh, que, que, que tú le superas, entonces dice no que, claro. que si no me hace sombra a mí, fernando bueno es verdad que yo soy muy llorón <risa> pero no pero pero no yo lo quería simplemente ser muy cortito también y, y muchas cosas pero sí decir que que yo cuando oí el programa que no ya sabéis que los domingos solo dormir, pero eso estuve escuchando el domingo, porque sabía que Bruno lo iba a, a contar, y yo quiero decir que yo sentí el mismo orgullo que han sentido miles y miles de, de oyentes, miles y miles de, de rosaventeros, de compañeros de la profesión. y miles y miles de personas que tienen la misma enfermedad que Bruno, porque hace falta la suficiente valentía como para visualizar eh, una enfermedad que. de la cual se sabe muy poco, de la cual existe mucho miedo, y que haya alguien que dé la cara y que diga vamos, vamos a salir de las cavernas y vamos a, a enfrentarlo y que además sea alguien que está detrás de un micrófono con toda la responsabilidad que ello, que ello supone a mí sinceramente me llena de orgullo y puedo oh, decirlo y además presumir de, de como habéis presumido vosotros de ser amigo de... de y, y a mí me llena de orgullo teneros a vosotros aquí en el programa, eh, aunque... Me y llorar más de la cuenta, ¿no? Pero... Bueno, yo quiero, yo <risa> quiero vídeo, ¿eh? Yo quiero vídeo, que no te he visto semana, llorar. Eh, con unas emociones eh, tan intensas, eh, tan fuertes, eh, pero he leído cosas eh, tan bonitas, tan eh, bonitas, que ha merecido la pena eh, salir del armario y decirlo, ¿eh? Y yo quiero decir que sé que, que Bruno está leyendo todas y cada una, que incluso no solamente las que él ha puesto en las redes, sino las que ha puesto lo, los demás, y, y sí deciros, porque lo hemos estado hablando antes de entrar, que él que seguro que no puede contestar a todas, no puedo, es que pero es puntualmente a algunas a algunas de esas personas... Porque que, sigo siendo que humano es... además, o sea, eso me sigue pasando, ¿no? Pero, pero al final la, la, la comunión y la unión y la lectura sí que, que la has hecho. Pues eh, muchas gracias a todos eh, por vuestras palabras, eh, por vuestro apoyo y por absolutamente todo. Eh, Y la Rosa del Viento se continúa, la Rosa del Viento Muy se claro. sigue y dentro de unos días tenemos visita, ¿no? Sí, porque este programa siempre ha tenido muchísima unión con sus oyentes, esa familia rosa ventera, que cuando nos juntamos, aunque a lo mejor físicamente no nos conozcamos, tenemos tantas cosas en común que la verdad es que el cariño se nota. Y tanto se nota que eh, el artífice, el creador de este programa, el que lo inició, Juan Antonio Cebrián, Eh, pues eh, nosotros tenemos una asociación en su nombre y todos los años hacemos diferentes actividades para recordar su legado y para recordar todo lo que nos aportó. Y entonces siempre en junio hacemos una visita a algún sitio aquí en Madrid, ¿vale?, Es una visita totalmente gratuita, nunca menos, yo creo que cuando fuimos al Jardín Botánico, que no había más remedio que pagar, no me acuerdo cuánto era, tres o cuatro euros, no me acuerdo. Todas las demás visitas son guiadas, eh, las personas que las solemos hacer son Jesús Callejo, Carlos Canales creo que también va a estar, Juan Ignacio Cuesta y, y yo misma. Y en esta ocasión vamos a estar por el Retiro, pero va a ser un recorrido muy especial, en el que contaremos muchas anécdotas, curiosidades, también nos fijaremos en personajes que estén allí y os contaremos cosas. Y todo es en recuerdo, porque, Pues como es San Juan, esto va a ser el 21 de junio, que es viernes, y va a ser a las seis y media de la tarde, ¿vale? El sitio exacto donde nos vamos a ubicar para salir todos haciendo esa, esa ruta especial ya lo diremos en la página tanto de la asociación que está en Facebook como la página oficial que también está a nombre de Juan Antonio Cebrián. Pero estaros muy pendientes porque es que esto va súper rápido, entonces ya va a ser este viernes. Y hoy le comentaba a Bruno, digo, ostras, digo, que el viernes ya es la visita, digo, lo tenemos que recordar. O sea que hoy os lo diré y mañana también. Y ahora sí, vamos a las pistas, cocinó, nos entretenemos muchísimo. Bueno... Sabemos que los coleccionistas de objetos son unos auténticos fetichistas y que son capaces de pagar escalofriantes cantidades de dinero en las más prestigiosas casas de subasta con el afán de qué? Pues de lograr su objetivo. Bueno, pues esta noche el tema va de eso. De personajes cuyos objetos son ansiados por muchos coleccionistas. La primera pista es quién de estos personajes puede ser si en la actualidad sigue siendo portada de muchos periódicos y muchas revistas los candidatos son John Fitzgerald Kennedy Tutankhamon y Albert Einstein uno de los tres es el que se esconde en el concurso de esta noche, tenéis que escribir a arrosa.vientos arrobaondacero.es o con almohadilla rosavientos en Twitter optar por uno de los tres y uno de vosotros, de todos los que acierten será el que tenga un detalle del programa El programa que arranca, ya mismo. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0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 esto en, en algunos sitios le llaman suicidio. Yo me atrevería a decir que fue asesinato. Eh, dio asesinato simbólicamente. El señor sí, sí, sí, se lo tomó. Perfectamente. <risa> eh, eh, y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que no, no se puede quitarse la vida porque no aguantaban más esa presión que tenía. Efectivamente. Hecho, ¿no? Y no, nunca se contó en eh, oficialmente en, en su obituario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 solo puede combatirse desde dentro Fernando Roda, muchas gracias Venga, feliz, un abrazo fuerte Venga, cuídate En Onda Cero La Rosa de los Vientos El Círculo Secreto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 Y nos disponíamos a final, no eran las 12 todavía, lo recuerdo, porque el CIR daba novedades al cuartel general a medianoche, prácticamente 12 menos 10, 12, se cerraba con las novedades, el cuartel general daba lo que hay para que se cerrase, y ya pues disponíamos de nuestra noche buena en ese sitio, en ese momento, en ese, con esa gente que es inolvidable, indudablemente. ¿Y cómo empezó, que... ¿cómo empezó todo? Pues verán nos disponíamos a final, hay que decir que esta es un, una, un, una base grande,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 Sí, no, no, y te claro. agradecemos muchísimo, porque no, no, no. no es habitual escuchar testimonios como el tuyo, testigo directo de una observación de estas de características en un lugar tan especial como la base de la Morón. Sí, pues os lo agradezco, y además no hay mejor sitio que, que vuestro programa para hacerlo, indudablemente, y mejor gente que vosotros para poder comentaros esto.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 Ocasov ovni puede ponerse en contacto conmigo a través de mi correo electrónico, que es muy sencillo, es Miguel Pedrero G. arroba gmail.com. Miguel Pedrero G. arroba gmail.com y estaré encantado de ponerme en contacto con esa persona y tratar de llegar al fondo del asunto. Miguel, muchas gracias. A vosotros. escuchamos las noticias y nos quedan todavía muchas cosas ahí por delante en la rosa de vientos, en la sintonía de Onda Cero atención al testimonio que vamos a tener en después de la información tiene 100 años, estuvo en capos de concentración es un testimonio terrible que vamos a escuchar, pero la verdad es que es un testimonio más que interesante recuperar la historia con él pero lo dicho será después de las noticias después de la actualidad en Onda Cero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 Programa, nueva etapa de la Rosa de los Vientos eh, Vamos a hablar sobre profecías eh, mayas eh, También a esta hora de programa Y vamos a tener un testimonio De una persona que ha estado en varios campos de concentración Todo eso será en esta hora de programa En esta hora de la Rosa de los Vientos eh, Pero antes, nuevas pistas eh, Para descubrir al personaje oculto De esta noche <risa> Pistas que nos dicen los siguientes, Silvia. Bueno, pues mira, recordamos que tenemos un personaje cuyos objetos y pertenencias son deseadas por coleccionistas y que en la actualidad es portada también de periódicos y revistas. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién puede ser si, a día de hoy, todavía no está claro cómo murió? Tenemos tres opciones. John Fitzgerald Kennedy, Tutankhamon y Albert Einstein. Nos tenéis que escribir al correo a rosa.vientos.es o a Twitter con almohadilla Rosa Vientos, decirnos, decirnos cuál de estos tres personajes pensáis que tiene estas pistas, que reúne estas pistas que hemos dado, y nada, y mucha suerte, y entre todos los que acertéis, pues uno de vosotros tendrá un detalle del programa. dos y ocho minutos y continuamos con la rosa de los vientos la rosa de los vientos en onda cero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 similitudes con los campos nazis vamos eh, a estar con un superviviente de esos campos de concentración una persona que nos va a escuchar desde Barcelona eh...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 Bueno, los campos de concentración, no yo, todos los que pasamos, aquellos fueron infames, fue, era muy malo te, es la, te cuentas tan inútil, no tienes ni, ni un número, no eres nadie. Deambulando de un campo cuatro meses, no digo los cuatro meses yo, pero mal, mal. Ahora, mm es, es una tragedia, cuando todas las guerras es una tragedia. y que yo, cuando veo las películas, las listas de Chile y de eso, eso pienso conmigo que yo también subo en un balón de carga yendo desde, bueno, cuando me cogieron prisionero, el, el periplo fue a un, un Via porque me cogieron en Bogue Pero de Balagué ya fui parar a Os de Bargué, a cubierto. De Os de Bargué, a Casuelo de Farfaña. Allí ya nos tomaron nota de los prisioneros de dónde veníamos y de dónde procedíamos. Yo tengo las listas aquí en casa, ¿eh? Ya de allá nos mandaron a una silla, de un campo de fútbol. Allí al descubierto, al raso. De, de allí estuvimos, yo creo que unos seis o siete días nos llevaron a al Ferrás allí había tren, nos metieron un vagón de carga, cuarenta en cada vagón, y nos encerraron. Allí nos encerraron. Son, y el Miranda de Ebro, paró. Nosotros no.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 lo tiraba por 90 días un desastre aquel, aquel era putrefacto era tremendo bueno, todos, eso ha pasado mucha gente, como yo José, no, pasé en San Marcos eh... en San Marcos, en León creo que fue donde lo pasaste peor, ¿cuánta mm. gente estabais en, en ese campo de concentración y bueno, cómo eh... vivíais día a día? bueno, mira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 es que era era fatal. Y allí de, de los días que estuve allí, a un día vino un guardia civil que me llamaba o su sea, metraleta, porque ya no, depende de pie, casi no cabíamos, pero venía él y en medio local cabíamos todos y nos contaba. Nos no teníamos nombre ni ni ni número, pero nos contaba, para ver si se Bueno, y allí, allí fue Tremendo. Ya de allí, un día, un buen día de mañana, venen soldados, a y salimos de la calle Santana, que aquí es la calle Santana, y pasando por la catedral del lado y luego de frente, fuimos a San Marcos. Hoy San Marcos es un, un estado de cinco estrellas, ¿eh?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 que eran tres prisioneros, sí. como nosotros, pero que, que algún alguna cosa de, de, de favoreciencia, nos favorecieron algo, y ellos pegaban con un vergajo. Un vergajo es un ditabou en catalán, sí. que pica mucho. eh Claro, cuando hay una comunidad presa, tantos días,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 ...pues, si comía la querida, disentería, casi seguro... ...ahora, y algunos días daban... ...una pastilla de chocolate de 20... ...20 de tabletas... ...que contaban, y al llegar a 20 daban la tableta... ...y luego la repartía... ...siempre había listillo de turno. A mí, ...a mí me pasó una sola vez, eh, unos tres meses... ...pero siempre había listillo que se, se largaba... ...como había tanta gente, se largaba con la pastilla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 como había quince salas, lo vi tres veces. Y el primer día que vino, como era de la iglesia, se subió púpito quedó, quedó como un ratito callado, y todos mirado el suspense. A ver qué dirá. Y cogiendo brazo y abarcando de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha, dice, sois prisioneros de guerra. Y como taléis, no tenéis de hecho ni a nadie que respiráis. Todo el mundo ya estaba callado, pero quedó pasmado. Un cura. Un cura que, diciendo ya, eso, ¿eh? Joder, que, es ese, que es lo que tiene que, que, que, que, que perdonar, ¿no? Pero luego lucificó el, el, el sermón, ¿eh? Que igual lo digo. Luego hablo de otras cosas, y ya luego ya, ya bastante dice, mira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 pero eso yo yo no ignoraba pero porque porque todo este, pero no ignoraba pero es es verdad porque cuando moría alguien yo día me, me, ya en una entrevista lo dije y me creo que me entendieron mal digo lo llevaban en un saco pero no en un saco dentro no entre cuatro llevaban en un saco y el muerto o difunto iba encima con los pies colgando por delante bueno. o sea, era como, llevaban... como una camilla como no había camilla no colgaban los pies, pero, y los llevaban a un patio yo creo que en un patio los cargarían en camiones porque no morían en la iglesia venían de otras salas venían de otras salas pero, ¿y de qué morían Joseph? porque nuestros oyentes seguro que no lo saben ¿de qué morían bueno, esos compañeros? Yo creo que mo algunos murieron de pena porque en el campo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 Bueno, y la tercera vez que lo vi, lo vi ya eras ya tenía el libertario. Porque cuando cogieron Barcelona, fijaros nos enteramos, decía, ha Reus, Rito, hoy ha caído Reo, soy Tarragona, hoy ha caído Villa Nueva nosotros iban avanzando. Y cuando cayó Barcelona, yo no tenía nada, nada, nada, Entonces, nada no tenía ni un lápiz, ni una una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 con las 50 visitas los fui alargando y comía chocolate, y comía chocolate, porque el, el chocolate era energético. Usted me, pregú, me, pre, me ha preguntado cuánto pesaba. No, no creo que llegara a los 50 kilos, ¿eh? Ah, no. pero, eh, ¿Y, me, y, sido ¿y de, cuánto medías? Si, no, yo 1,60. 1,60 de agua, pero es que siempre he sido deudado, ¿eh? <risa> <risa> más bien he sido delgado ahora estoy un poco más rechonchó por la edad pero siempre he sido delgado bueno eh... Josep in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 Los, los gusanos se habían comido todo, todo lo, lo, lo, la legumbre de dentro. Y eso yo pasé semanas con pan y agua. Semanas. Luego una vez más y se fue arreglando un poquito. Pero nunca fue bueno, ¿eh? Nunca. Ahora, sobre todo en medida. Yo tuve la suerte, porque en el regimiento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 El destino en Ceuta, no en Merida, sino en Ceuta, porque los regimiento lo cambiaban, de Medina a Ceuta, y en Ceuta ya fue para cantar, ahí estuvo muy bien. Ahí, si un día nos vemos ya le contaré. Pero bueno. Sí, sí, ya fue. Otra y cosa. la pesadilla acabó algún día, ¿no? Bueno, se acabó, o sea, que se acabó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 Empecé mi, mi vida laboral y la verdad nunca me acordé de nada. Pero a partir de que me juré que me juré con 65 años y un día, y un día hace 35 y cinco años que me jubilé, pues no pasa noche que yo no pienso en la guerra. Joder. Es que parece extraño. Mm -hmm. sí, ¿Lo que pasa? pase muchas cosas. Normal, normal. No, no, la verdad es que es un auténtico superviviente. Yo creo que los oyentes están ahora mismo encantados. Y agradecidos, como agradecidos estamos nosotros por tu testimonio. Ha sido fantástico, es fantástico. Nos gustaría muchísimo hablar de otros pormenores. Tienes toda vida, claro. En otro momento te llamamos y nos sigues contando, Josep. Lo que quieran. Muchísimas gracias casa de, de, de mostré, porque yo soy muy ordenado yo, yo, yo si voy a tu casa te doy muchos achuchones y abrazos ¿eh? es que te doy achuchones y abrazos, ¿me vas a dejar? El... abrazos, abrazos digo, de ah, cariño mucha, sí, hombre, muchas gracias <risa> igualmente digo un abrazo muy grande yo sé. Yo bueno, yo sé cuando, cuando quieran me llaman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 digo tú has estado trabajando toda la vida en este tema, en esta investigación y decimos en muchísimo muchísimo su testimonio y tu testimonio y tu investigación. Carlos, un, un, un abrazo, un placer.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 Nos estamos hablando de la historia de las auténticas profecías mayas. ¿Profecías mayas que hablan del fin del mundo? Bueno, pues no está nada claro. Las auténticas profecías mayas es el tema de portada de la revista Año Cero, un reportaje, una investigación de nuestro siguiente invitado, José Antonio está muy buenas. Hola, buenas noches, aquí encantado. Y encantado que estará este resurgir que se está viviendo en todo el mundo, el resurgir del mundo maya. Mira, gracias a Dios es un resurgir y yo estoy recibiendo correos de toda España, incluso fuera de España y creo que está teniendo un gran éxito este reportaje, que era más que necesario porque realmente como persona vinculada al pueblo maya de, de México, de Guatemala, de muchos otros lugares estoy más que cansado de, de esa interpretación que se hizo tan mezquina, tan deshonesta atribuyéndole al pueblo maya esa eh, supuesta profecía del fin del mundo, que es algo realmente indignante, ¿por qué? porque jamás ni un solo maya en la historia de la humanidad ha ...tenido en su pensamiento ninguna profecía maya... Es más, todo lo contrario... ...el pensamiento del mundo maya... ...siempre se fundamenta en el ciclo... ...en las ruedas calendáricas... ...y sobre todo, y lo, y lo afirmo con toda rotundidad... ...en esa dualidad entre ciencia y espiritualidad... ...entonces, creo que es muy importante... Eh, ...esta entrevista... Eh, ...el reportaje, todo lo que se hable... ...para ver si de una vez por todas... ...la gente se da cuenta de que además nos avalan los historiadores, los arqueólogos, cualquier experto descifrador de los glifos mayas, no existe una sola prueba porque es absolutamente mentira de un fin del mundo relacionado con el pueblo maya y también eh, se dice yo no sé si es leyenda, leyenda negra en este caso o no sobre los mayas sí. esa dualidad que tenían que eh, hacían eh, sacrificios eran terribles por un lado pero por otro tenían y estaban dotados en un contenido espiritual verdaderamente tremendo totalmente de acuerdo, no voy a rehuir ningún concepto, pero te voy a recordar una cosa como españoles que somos en el siglo XVI teníamos grandes místicos y teníamos inquisidores España que es un país de inquisidores, un país de místicos, o de todo o de nada efectivamente te doy la razón Ev evidentemente eran prácticas rituales que se podría hablar mucho incluso de la concepción que tenían, que yo obviamente nunca voy a respetar tal cosa pero eh, como conjunto de ciudades estado, que, que en un momento determinado, como grupos tribales que tenían en enfrentamiento entre ellos, pues tenían sus clanes guerreros, pero tengo que reivindicar que tenían también sus escuelas de escribas, que tenían sus tablas de lunaciones, que conocían el código binario, que tenían una observación muy precisa de la astronomía, que conocían la matemática, y que hay que reivindicar que más que auguren los que estamos hablando de pronósticos porque se fundamentan en algo que supone, en base a una geometría, una astronomía, una astrología... ...el ciclo repetitivo de sucesos que permitían prever los sucesos del futuro pero evidentemente son muchísimos años mi historia, mi relación con los mayas no es ni siquiera de una investigación en directo o en distancia o como sea que puede ser legítima no, es convivir con ellos es meterme en la selva con ellos es participar en sus rituales, ellos me han iniciado y yo puedo decir realmente que en el pasado ha habido todo tipo de procesos históricos pero lo que yo siempre he percibido lo que palpo, lo que realmente constato es una inmensa sabiduría y voy a lanzar una reflexión a los lectores y a los oyentes ¿por qué precisamente cuando se habla de tantas profecías de mal augurio, de mal fario que siempre parece que nos quieren envenenar la sangre con el fin del mundo ¿por qué precisamente jamás se ha escuchado una palabra del pueblo maya relacionado sobre algo que realmente sea denigrante o catastrófico para, para el ser humano? siempre están hablando de forma positiva, yo no he encontrado jamás un pensamiento oscuro tenebroso, y curiosamente tú, que además eres un experto en conspiraciones en que sabes muy bien cómo se controla la humanidad con el miedo, porque precisamente un conocimiento tan sabio de, de, como es el de los mayas que está iluminando, que está creando un cambio de conciencia en, en tanta gente ¿por qué precisamente se somete a esa campaña tan denigrante, un puro marketing de bola de nieve para hacer creer a medio mundo y parte del otro que los mayas han profetizado el fin del mundo? Por una parte para meterlos en la sombra como que son unos agoreros y si luego fallan, como era el caso, porque lógicamente ningún maya ha profetizado el fin del mundo cuando no se acaba el, el mundo entonces se dice que la capacidad profética de los mayas no existe si te das cuenta es una inmensa y gran mezquindad pues quien quiera saber algo más sobre ese mundo maya ahí tiene ese reportaje que acaba de publicar en la revista Año Cero y su autor José Antonio Iniesta sabe muchísimo sobre ese tema sabe muchísimo sobre diversos eh, temas aquí nos lo ha mostrado en alguna ocasión y ahora está que eh, con este reportaje insistimos el tema de portada en la revista Año Cero Y esta, José Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Un abrazo y como a los mayas, que prueba de su esencia y de su espiritualidad, me despido al, al estilo maya, en la que es, yo soy otro tú. Con eso ya se define mucho lo que es el pueblo maya. Muchas gracias. Un abrazo. Las auténticas profecías mayas, hay muchas, pero hay una que es falsa nunca anunciaron la llegada del fin del mundo y atención recuerdas esta canción recuerdas esta voz este estribillo forma parte de nuestra historia no soy más que tú tu fantasía tantas veces soñaste que se hizo realidad pero lo que tú tú no sabías No se pueden dominar, no crees que me das cosas. Cristina Rosenbinge es una de las personas, una de las grandes endamas de la historia de nuestra música, de la historia del pop. esa canción, chas y aparezco a tu lado, es una canción histórica. y ella, Cristina Rosenvinge, está dentro de unos minutos hay con nosotros aquí en La Rosa de los Vientos. No me parece si tu traes alguna invitada si se pone pesada no te deja en paz. Una mano sobre la espalda. Pal... O sea, si a tu lado, es que en este programa también hablamos de teleportaciones, si será eso, ¿no? a resolver el concurso de esta noche, el enigma el personaje oculto, las pistas y esas pistas es Silvia Casasola, las últimas y les han acertado. Eso es, mira vamos a dar los últimos datos de los candidatos que teníamos, bueno pues los tres personajes de hoy son conocidos en el mundo entero y siempre que ...hay alguna novedad en torno a su figura... ...pues protagonizan titulares de noticias... ...titulares y también portadas de prestigiosas revistas y periódicos... ...y asimismo, son personajes polémicos con misterios aún sin resolver... ...pero al principio de todo os he comentado... ...que la relación que les unía esta noche... ...es que algunos objetos relacionados con ellos... ...han sido subastados y adquiridos por grandes cantidades... Y yo creo que os va a llamar mucho la atención. Por ejemplo, en el caso de JFK, el objeto que se subastó, ¿sabéis cuál fue? Pues nada más y nada menos que la ventana donde se colocó Lee Harvey Oswald, el único francotirador que detuvieron y que terminaron matando. Bueno, pues el caso se quedó abierto sobre quién ordenó el asesinato del presidente más carismático de los Estados Unidos. Si odiamos, eso sí, la figura de Obama que hemos conocido recientemente. Bueno, pues esta ventana, que estaba eh, originalmente en el sexto piso de la biblioteca de Texas, resulta que se vendió en esa subasta por 3.501.000 dólares. Total nada. No sé quién tendrá la ventanita, quién la adquirió, pero 3.501.000 dólares. Con Albert Einstein, pues no fueron tan originales. Este personaje también es muy polémico, sobre todo por su misoginia, ya sabemos que no se lleva demasiado bien con las mujeres. Bueno, pues subastaron una carta de él, y en esta carta opinaba sobre física, sobre Dios e Israel, con otro colega de la ciencia. ¿Sabéis por cuánto se vendió la cartita en subasta? Por dos millones, dos millones con 55 y euros, o sea, es una pasada de, de dinero. Y si Einstein y JFK son conocidísimos, creo que el protagonista del, del concurso de esta noche lo es aún más. Aquí es donde vamos a descubrir al verdadero Tutankamón, el hombre que había detrás de la máscara de oro. Aquí tenemos a Akenatón y Nefertiti lamentándose. Se están arrojando arena en la cabeza ya que ese era el modo de demostrar su tristeza en esa época. Esta es la cama en la que murió la princesa y aquí está ella. La muerte de esta princesa permitió a Jeffrey Martin, uno de los mayores egiptólogos del mundo, hacer un importante descubrimiento. Pero esta vez no se trata de la muerte de ninguna de las princesas, sino de la muerte de una de las concubinas del faraón llamada Illa y Martin cree que el bebé que acaba de nacer es nada menos que Tutankamón Bueno, el descubrimiento de la primera tumba intacta de un faraón egipcio en 1922 por parte del, del arqueólogo Howard Carter, como sabemos todos fue un acontecimiento único y todavía irrepetible tanto que aunque el reinado de Tutankamón no fue importante, el hallazgo de su tumba le encumbró al altar de los máximos dirigentes egipcios Bueno, pues resulta que Tutankamón es noticia porque un busto suyo se va a subastar el próximo 4 de julio la prestigiosa sala de subastas Christie's de Londres y luego diremos quién es el ganador ahora las noticias en Onda Cero en Onda Cero la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa Nuevo tramo, la última hora de la Rosa de los Vientos, eh, que finalizaremos. Eh, Javier Sevillano nos las contará, las señales del fin del mundo. Callejón con José Manuel Escribano. Eureka Comado Martínez, eh, nueva enfermedad eh, tipificada por la Organización Mundial de, de la Salud. Y en encuentros cercanos hay eh, Cristina Rosenbingue. Con almohadillas, Rosa Vientos, eh, nos dice Dark en eh, Twitter. Nos dice, no ha dicho ¿Quién ha ganado el concurso? Se me ha escapado. ¿Algún Rosaventero me ayuda? Bueno, es que no hago tiempo antes de la actualidad y de las noticias, eh, pero ahora mismo lo comentamos. ¿Quién ha ganado el concurso del personaje oculto de esta noche? El personaje oculto que era Tutankamón. Claro, porque Tutankamón quiere ser tan protagonista que dice No, yo no me limito a salir antes del boletín, sino que salgo antes y después <ríe> Y es lo que vamos a decir Bueno, decíamos que Tutankamón había sido noticia esta semana Porque un busto suyo de arcilla se va a subastar, en realidad está en la carita de perfil El próximo 4 de julio en la prestigiosa sala de subastas Christie en Londres La pieza pertenece a, Re, a Resandro, que es un coleccionista de piezas de arte egipcio muy prestigioso. ¿Y el gobierno egipcio qué pasa? Pues que al enterarse de lo que iba a pasar, pues ha reclamado que se suspenda la subasta, porque dice que esa pieza fue sacada sin permiso del país y reclaman que sea vuelta. Pero no solo esa pieza, sino que se van a subastar, ...otras piezas muy importantes de artejicio... ...y por supuesto el gobierno... ...sigue reclamando y dice... ...que eso pues prácticamente como que se ha robado... ...se ha sustraído sin que lo supieran... ...y que tienen que ser devueltas... ...así que ya veremos a ver... ...qué es lo que pasa... ...si realmente se consigue subastar... ...o no, porque claro... ...los papeles de la persona de resandro ...lo tiene todo en regla... ...le pertenece a este perfil de... ...de Tutankamón... Y quieren que en principio se llegue a alcanzar, ya veremos si será menos o mayor la cifra, 4,5 millones de euros. 4,5 millones de euros quieren vender la piececita del perfil de Tutankamón. Así que estaremos pendientes a ver si ese 4 de julio se celebra. Y ahora sí, ¿quién ha ganado el concurso de esta noche? Pues participó en Twitter y es arrobapepnieto62. Así que, Pepe, ya sabes, escribe a nuestro correo rosa.vientos arrobahondacero.es, nos dices tu dirección y nosotros te haremos llegar un detalle del programa. Grandes invitados en grandes temas en esta nueva hora en la última de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero...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 Aunque no sea capital de ese país, pues es la capital del mundo. La capital del mundo, además, en unos años muy especiales porque a mí me tocó vivir el 11 de septiembre allí mismo. Así ¿Ah, o sea que, sí, sí. Así que sonó, fueron un periodo muy convulsivo. ¿sí? Desde luego que sí. Fíjate, el 11 ese don todo, todo el mundo se acuerda. ¿Qué hacías en no. el 11 de Como no te vas a acordar tú, no?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 Algo mmm, que me parecía que estaba muy bien, en vez de repetir eso hasta la saciedad, pues me eh, he empezado a hacer otra cosa, ¿no? Eh, como decía, algunas canciones eh, tuyas forman parte de la vida de eh, las personas, eh, todo el mundo ha oído, por ejemplo, eh, Todo el mundo se ha subido en un coche junto a ti.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 y lo hacemos con un sexo, ser humano somos humanos, y sí. luego lo, lo otro es un añadido, pero...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 of love. Quien quiera conocerte, quien quiera que le firmese el libro, dentro de muy poquitas horas en la Feria del Libro. Ahora, sí, efectivamente, en la, en la Feria del Libro estoy en, eh, ya se me han ido los horarios, de 12 a 2. en De 12 a 2 eh, en La Buena Vida. En La Buena no, Vida y luego por la tarde. Eh, a 19, 21. Exacto. En la en en Machado, machado. Sí, sí, sí. En un entorno como es el Retiro de Madrid, muy eh,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 Funciona en dos niveles distintos. Funciona como, como libro, vamos, como, como narrativa. Y después de Madrid te vas a Cerras Américas. Sí. Ah, eh, bueno, estás antes en, en el territorio, que es el puente? En Orense. En Orense, exacto. El día exacto. 27 y luego eh, Bogotá, Colombia, México...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 Experiencias es un libro de música y es un libro que cuentas cuando vivías en Nueva York nos sé, ha dicho eh, voy al concierto de, de David Bowie de David Bowie en el Madison Square Garden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 Y te gusta más que mi cancion. Cristina Rosenbinge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 por mi jerrse y de paz la lección que ya aprendí siempre olvida esa señorita que conmigo la rosa de los vientos con Bruno cardeñosa. eureka estoy quemado o estoy bar out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 Y la autoexigencia está bien, pero hasta cierto límite. Claro, es, ¿sabes? es que es eso, que a veces eh, nos autoexigimos demasiado porque claro. creemos que el mundo nos exige más eh, de lo que de verdad nos está exigiendo. A veces claro. eh, la meta no la pone el entorno, nos la ponemos nosotros. Nos la ponemos nosotros, somos nuestros peores enemigos a mm. veces porque eso, porque pues, nos ponemos el listo muy alto y bueno, yo me identifico mucho contigo en eso, pero se va aprendiendo, ¿vale?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 el burnout, el estar quemado pero hay muchas cosas para solucionar este problema, aquí hemos dado 7 pasos para conseguirlo lo hemos hecho aquí, en Eureka con Mado Martínez, quemado Mado eh, vete corriendo que tienes que preparar la tertulia mañana ya voy, ya voy no me estreses, que me quemo pues venga, hala. un abrazo muy grande, hasta luego, chao chao El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Escribano es nuestro número uno, pero si hay un número uno en el mundo del cine, indiscutiblemente a nivel internacional, es Steven Spielberg que vuelve a escribir. Efectivamente, el número uno como tú dices una de las figuras eh, claves en la historia del cine el cine antes y después de, de Spielberg es una cosa distinta bueno pues está escribiendo, está escribiendo el guión una cosa muy curiosa, el guión de una serie de terror de terror nocturno, ahora me explico la va a emitir la plataforma Kiwi que es para dispositivos eh, móviles y efectivamente solo se va a poder ver de noche me imagino que para que dé más miedo ¿no? eh, la verdad es que Spielberg se prodiga muy poco como guionista Desde Poltergeist, en la película del 82, solo había escrito el guión de Inteligencia Artificial, la película del 2001, de manera que se lo toma con calma eso de, de escribir. Bueno, ahora vuelve para inaugurar el año que viene, el 2020, esta plataforma Kiwi creada por sus socios Jeffrey Katzenberg y que va a contar con firmas, además de la de Spielberg, con firmas como Steven Soderbergh, Guillermo del Toro, Sam Raimi... Catherine Hallwick, Anna Kendrick, Doug Lyman, Lawrence Fisbourg o Anton Fouquet, entre otros. ¿no? La serie se incorpora a un dispositivo horario, lo que antes llamábamos reloj, que la activará desde la puesta del sol hasta el amanecer, momento en que desaparecerá la serie hasta la noche siguiente, de manera que los abonados, los usuarios, solo pueden ver efectivamente serie de noche. La serie, que no lo he dicho, se va a llamar Spielberg After Dark. Y yo creo que es una cosa que da, va a dar muchísimo miedo, porque lo que Spielberg se proponga, desde luego lo consigue. Desde luego que sí, pero esa es una demostración, lo que nos has contado, de cómo las nuevas tecnologías están llegando al mundo del cine. No sé si para duda. mejorarlo o para aliarlo un poquito, pero bueno, ahí está. Sí, para hacer una cosa distinta, por lo menos, ¿no? ¿Y una cosa distinta va a ser la película sobre Robes? Eh, sí, efectivamente. Eh, el personaje eh, James Rhodes, que yo creo que sí que es un personaje, ¿no? El pianista sí. británico que es eh, habitual de los medios de comunicación, de los más variados espectáculos. No hay yo, un telón que se levante sin que esté James Rhodes detrás. Bueno, pues Andrew Garfield, el actor, va a ser James Rhodes en la película, que se va a llamar Instrumental, basada en el primer libro de James Rhodes en el que cuenta los abusos que sufrió en su infancia a manos de su profesor de gimnasia la verdad es que la vida de Rhodes ha estado marcada por esa tragedia el libro que se llama Instrumental subtitulado como Memorias de Música, Medicina y Locura cuenta cómo la música fue su salvación La película la van a producir Deborah Hayward, la primera productora de Los Miserables, y Alison Owen, estimadoras compulsivas, la película que está en cartel ahora mismo, y será dirigida por el británico James March, el director de la teoría del todo. Todavía no hay fecha para el rodaje porque el protagonista, que como digo, va a ser Andrew Garfield, me imagino que con los pelos todos revueltos, tiene que terminar primero mainstream, la película que le dirige Gia Coppola, y luego va a hacer The Eyes of Tammy Faye a las órdenes de Michael so Walter. Así es que habrá que esperar hasta 2020, por lo menos, para ver la película de Jane Rhodes. No importa, porque él va a seguir siendo ubicuo en todas nuestras pantallas, así es que tenemos a Rhodes para el Eso será en el 2020, pero ya mismo se puede ver esta película, que va a ser la crítica, el comentario de esta noche. El título de la obra es La biblioteca de los libros rechazados. Un tipo tuvo una idea loca hace unos años El bibliotecario de Croson Se empeñó en recuperar los manuscritos rechazados por los editores La biblioteca de los libros rechazados ¿Aún existe esa biblioteca? ¿Quieres que vayamos a verla mañana? Me encantaría ¿Dónde puedo encontrar a Henry Pick? Murió hace dos o tres años Su viuda Madeleine vive aquí Voy a publicar el libro de su marido La biblioteca de los libros rechazados en menudo título, José Manuel. Un título estupendo realmente y además una idea fenomenal, eh, juntar en una biblioteca todos los manuscritos, todos los originales que nadie quiere. Bueno, la película la ha dirigido Revive Sansón, la producción es de Eric y Nicolás Almayer y de Isabel Grelat, el guión es también de B. Sansón junto con Vanessa Portal y los protagonistas son Fabrice Luchini, Camille Cotron y Alice Isass. Este director, que es padisino, Ramírez Sansón, ha estrenado en España dos de sus cinco películas, El primer día del resto de tu vida, en el 2008, y Un feliz acontecimiento, en el 2011. La verdad es que sin demasiada repercusión. Esperemos que con esta mmm, tenga mejor suerte. De momento, en Francia, ha llevado a los cines a casi un millón de espectadores, seguramente atraídos por el nombre del autor de la novela original, David Fonquinos, el autor de La Delicadeza y de Charlotte, novelas muy publicadas, muy besel auténticamente, y por el del protagonista, Fabrice Luchini, un extraordinario actor, yo creo que son de esos que a la menor excusa compone formidables personajes, todos distintos, sin dejar nunca de ser el mismo, un autor fantástico. Bueno, en la Biblioteca de los Libros Rechazados, Luchini es Jean-Michel Rouge un crítico literario y conductor de un programa de libros en la tele. Todo va bien en el programa hasta que llegan Madeleine y Josephine Pick, acompañadas de Daphne Desperó, una joven y avispada editora. La historia eh, ha sido como sigue. Daphne ha, ha conocido en un pueblo de la Bretaña y casi por casualidad una curiosa biblioteca que contiene cientos o, o quizá miles de originales rechazados por las editoriales y que los autores han ido depositando allí. Y todavía... Por más casualidad, ojeando entre los volúmenes, descubre una novela escrita por un tal Henry Pick, que le parece curiosa, después fascinante y por fin una obra maestra. Emocionada, decide llevarse el original y publicarlo. Henry Pick, ya fallecido, era un simple cocinero, el dueño de una pizzería en el pueblo, y nadie sabía de sus dotes para la literatura, ni siquiera su viuda y su hija, que asisten conmocionadas al revuelo que se forma cuando la obra se publica y se convierte en un exitazo de crítica y de lectores. Así que la novela y las tres mujeres acaban en el programa de televisión de Roach y este, llevado por una extraña intuición, proclama que el autor no puede ser el casi letrado Pic y que hay una oscura operación comercial detrás del asunto. El revuelo que se forma es tremendo y Roach, ante la oposición primero, Y la resistente colaboración después de Josephine emprende una obstinada investigación en busca de la verdad. La película adquiere entonces un aire de thriller policíaco-literario que ciertamente le sienta muy bien. El guión es inteligente y acertado todo el tiempo, pero ahora se reviste además de cierto tono humorístico y de una intriga que le acerca tanto al nombre de La Rosa, un icono del género, como a las aventuras de Sherlock Holmes en donde Rush es Holmes, naturalmente, y Josephine, un Watson muy cercano al original. Bueno, no hace falta insistir en la calidad y el carisma de Fabrice Luchini, su interpretación es, como siempre, modélica, y los y las demás componentes del reparto, que mayoritariamente es femenino, lo acompañan felizmente. Y el, re el relato es, como decía antes, muy interesante, ameno e inteligente. Contiene la trama detectivesca, claro está, pero también un ajustado retrato de caracteres en el marco del mundo editorial, un universo pequeño pero muy competitivo en el que a veces la calidad de la obra literaria se ve sepultada por intereses comerciales, políticos o simplemente personales. Los millones de libros que son y han sido rechazados, ahí están durmiendo el sueño de los justos y a lo mejor es necesaria una mano inocente como la de Dafne para rescatarlos del olvido y darles la vida que merecen. Desde luego que merecen un 10 en las críticas y los comentarios de José Manuel Esquivano en este callejón esta noche la película que ha tenido el comentario la crítica es La biblioteca de los libros rechazados. Vamos con el super 10. ¿Qué está que nos sitúa esta semana en el puesto número 10? Bueno, pues en el puesto 10, como ha habido bastantes caídas, Resulta que resurge Green Book, la película de Oscar, la película de Peter Farrelly que estaba en el puesto 13, lleva ya 9 semanas en el Super 10 y vuelve a la lista con Vigo Mortensen, con Maersal Ali unas interpretaciones estupendas. Qué sorpresa, ¿eh? Nos habíamos olvidado y eso que es la película de la Pues sí, y estaba en el 13, como te digo, se había caído a la parte de abajo, esa que no se sabe dónde está del Super 10, pero ahora reaparece. ¿Y en el puesto número 9? En el 9, Rocket Man, la película de Dexter Fletcher con Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, dos semanas en la lista, ha subido un puesto, seguramente porque su protagonista que hace de Elton John se lo merece. ¿En el 8? Una nueva película en la lista, Lejos de Praga, de Jans Brack. Con Jan Triska o Keiser, Primera semana en la lista, desde el número 16 ha subido al 8. La película es interesante y sobre todo es una muy bonita historia contada por un chaval. En el puesto número 7... Pues otra inauguración en la lista. El sótano de ma de Tate Taylor con su actriz eh, fetiche Octavia Spencer. Una película que conjuga esas pelis de chavales con las películas de terror. 6. Otra primera película, otra primera semana en la lista Esta es la película de la semana Porque es la que más sube Y la que ha hecho mejor taquilla X-Men, o X-Men, como hay que decir Fénix Oscura Dirigida en esta ocasión por Simon Kimber Con James McAvoy Michael Fassbender, Jennifer Lawrence En fin, todos los mutantes que hemos visto ya Durante tantísimas veces en el cine 5 aladdin la película todavía campeona de taquilla Una película que ha dirigido Guy Ritchie Y que protagoniza a Will Smith Como el genio de la lámpara Con Mena Masoud como aladdin Tres semanas en la lista y subiendo un puestecito Cuatro Aquí ya no hay quien las mueva, estas películas son las campeonas Vengadores, Endgame en el cuarto puesto Película dirigida por los hermanos rusos Anthony y Joe Con Robert Downey, Scarlett Johansson Entre otros muchos protagonistas Siete semanas en la lista En el puesto número tres Pues los hermanos sisters, cinco semanas llevan aquí, dirigidos por Jack Sodial, una película que es un auténtico western, pero dirigida por un maestro francés. John C. Joaquín Joaquin Phoenix son los protagonistas. En el 2... La película supercampeona, la más veterana, 36 semanas con esta, llevan el Super 10 Cold War, de Pavel Pablikowski. Ya lo hemos visto todo de la película, pero realmente es que es un, un filme extraordinario. Colboar, puesto número 2 del Super 10, insistimos, 36 semanas en la lista. Un y disparate. ¿En el puesto número 1? Pues otro disparate por este, porque es de calidad, yo creo. La única película española del Super 10, otra vez hemos tenido más, pero ahora solo nos queda esta, Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar, con Antonio Banderas, con Penélope Cruz. Pedro Almodóvar va a ser galardonado con el León de Oro en el próximo Festival de Venecia, un León de Oro a toda su carrera, un premio realmente merecido porque Almodóvar es una auténtica estrella del cine, 12 semanas lleva honor y Gloria en el Super 10, todas en lo más alto. Eh, fíjate que fue protagonista por ese premio Banderas el protagonista de la película De eh, Dolor y Gloria de Almodóvar Que va a ser protagonista Uno de los protagonistas del Festival de Venecia Están todos los festivales Esta película le consagra definitivamente Yo creo que sí, absolutamente Y me parece además que Venecia Ya para el mes de septiembre cuando se produzca Va a ser por una vez el festival Ahora sí, de Pedro Almodóvar El Festival de Pedro Almodóvar Venecia, León de Oro en Puesto número uno en el Super 10 Es su última película, Dolor y Gloria Que le ha consagrado totalmente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 pues son muchísimos, es decir, desde eh, eh, nefropatías, eh, isquemias intestinales, enfermedad coronaria, ictus, eh, bueno, eh, problemas psiquiátricos, asma, cáncer, eh, eh, problemas pulmonares, etcétera, et, et, pulmar. Javier, para, para que cobra. muchas gracias. <risa> Venga, mañana más. Volvemos eh, mañana a partir de la una y media de la madrugada. Muchas gracias. Son las cuatro de la madrugada las